Estamos a las 9 y 33, ustedes comunicándose la mañana de este jueves al 099326381 para los mensajes vía WhatsApp, tanto en texto como en audio, con la comunicación y Laura está recibiendo llamadas de ustedes también por el 29030304 y nosotros contentos de tener un reencuentro esta mañana, hacía mucho tiempo que no conversábamos con él y cada tanto siempre Queremos insistir en las medidas que sus este, actividades este, lo permitan, una visión lúcida de la realidad, del conocimiento, porque de eso se trata también la ciencia a la que él se ha dedicado a nivel de docencia, de investigación, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, de la Facultad de Humanidades, hablamos de la epistemología. Así que la bienvenida una vez más al profesor alción cheroni en la mañana de radio centenario Buen día profesor cheroni bueno buenos días muy contento de poder estar con ustedes y bueno y con la audiencia y saludarlos ¿no? Bueno, para bueno. nosotros es un, un gusto realmente volver a escucharlo seguro que la audiencia también el otro día hacíamos este mención porque usted saludaba a Facio cuando estuvo por acá y, y él la retribuía con con palabras realmente muy muy sentidas se emocionó mucho también Facio por por recibir su su mensaje y bueno, hacía tiempo ya que queríamos retomar este este diálogo alción con usted. Sí, bueno, muchas gracias. Yo también me emocioné mucho hablar con Juan porque somos conocidos de una época, ya bastante lejana y de cosas que uno hacía cuando era joven, ¿no? Exacto. Pero bueno, al supuesto que sí, que estoy estoy realmente contento, es decir, Son las dificultades propias de las cosas que uno tiene que hacer de la situación actual y de la, de la edad que uno tiene. También, exacto, ¿no? exacto sí, sí, pero además lejos de, de cualquier tipo de, de reproche o lo que fuera, es este al revés, todo lo contrario. El, el saludar lo que está ocurriendo en este momento que, que seguro disfrutará mucho la audiencia también. Hoy es una fecha particular. Arrancábamos en el programa temprano hoy hablando de, de este aniversario de... De, de la bomba de Hiroshima Ajá, sí, sí, verdad, sí. y queríamos tener una, una reflexión suya sobre cómo debería mirarse este hecho con 75 años de distancia en el tiempo pero uno tiene la sensación que que ha pasado poco en el sentido de, de la superación ¿no? de, de esa etapa por parte de la humanidad. Bueno es cierto lo que tú dices, pero el hecho yo lo simplificaría a este nivel no es decir es la constante actitud que tiene el imperialismo frente a la, a las situaciones de carácter o sea de guerras de guerras civiles no es decir ahí no preocupó fue una decisión política de tirar semejante artefacto que no se tenía mucha idea de lo que iba a suceder este sobre una población civil no uh -huh. Eh, es decir, y acá también lo que ocurre en este caso, desde mi perspectiva, es que hay que ver también la actitud de los científicos en este proceso, ¿no? Porque la bomba atómica fue una experiencia de carácter científico, de, de una estructura, de crear una estructura científica importante, ¿no? Eh, decir, Descubrir cómo hacer más daño. Exacto, sí, sí, sí. no Normal, normalmente y esto no es, es simplemente hay que tomarlo de forma muy relativa. Normalmente el sistema capitalismo capitalista es capaz de de de entender lo que debe hacer en situaciones críticas, ¿no? No sé si me voy a entender. Sí. Y puede hacer daño y, y en en la dimensión que fue este, como puede por razones puramente de de, de negocios lograr algunos beneficios. Acá estamos en una experiencia dañina, realmente dañina, ¿no? Es decir, esto fue una discusión muy al interior del sistema científico que había creado la bomba, ¿no? Este que que no solo tras, tras digamos trasladaba el un largo proceso de investigación sobre la materia, la destrucción de la misma, lo, el contenido energético a, a partir del proceso de descomposición del átomo, etcétera, etcétera. Sino que lo transforma en, no en beneficio sino en un instrumento de guerra esto es importante tenerlo porque hay, hay un, hubo un compromiso por parte de los científicos en esto. Uh -huh. después cuando se tira la bomba se producen los dos procesos no de Hiroshima, nagasaki mueren decenas de miles de personas civiles que no tienen nada que ver muchos científicos retroceden se dan cuenta del, del, del, del de la magnitud del problema no uh -huh. porque hubo una discusión previa. Antes de tirar la bomba en una ciudad, en este caso Hiroshima, se discutió dentro de los científicos, porque el gobierno de Truman les, les pide que digan qué efectos puede suceder y dónde hay que tirar la bomba. no la bomba, el Tirar la bomba atómica fue una experiencia de prueba. El sistema científico se basa también en pruebas, a ver hasta qué momento lo que hemos descubierto es tiene, digamos es viable, es una verdad sobre el proceso natural, etcétera Y los científicos presentan tres opciones. Una es tirarla en un desierto, que es una primera experiencia que se hace en Estados Unidos, ver qué efecto hace. Otra en una, en una localidad donde solo no exista población civil, y otra en la población civil. Ese documento que que de lo que se tiene son simplemente referencias. ese documento dice que la mejor prueba es tirar una en una ciudad donde haya población civil donde existan edificios donde existan fábricas etcétera porque ahí se probaría totalmente la eficacia del de la investigación científica y este es un caso muy interesante. Posteriormente Einstein que participó en el proceso de, de de fabricación de la bomba que fue uno firmó la carta a, a Rubel para que se, se hiciera la investigación y se promoviera la bomba Einstein eh, escribe una carta escribe una carta a un amigo y diciéndole que después de esta experiencia él en vez de, si lo si la opción fuera para él actual no en ese momento de ser físico, ser plomero, él hubiera elegido ser plomero, donde no hubiera tenido ningún compromiso político seguro. de esta magnitud, ¿no? Seguro, seguro. Es decir, esa, esa es una de las circunstancias interesantes de este proceso, ¿no? Sí, en esto obviamente que, que se atraviesan varios temas, ¿no? Pero el valor de la vida, ¿no? Este sí, bueno, eso no es un no, eso no es objeto de este sistema, ¿no? Uh -huh. este, el valor de la vida tiene tiene, tiene valor en función de, de, de explotar a la fuerza del ¿no? ¿No? Claro, lo que me sí. retribuye desde el punto de vista de la explotación Exacto, sí, exacto sí, sí, sí. Es decir, eh, Marx le decía una cosa cierta respondiéndole a un famoso o a otro economista liberal ¿no? John Starmill John Starmill decía, bueno, en el fondo el capitalismo no se propone que las máquinas y si eso den algún beneficio Marx le responde diciendo, no, no es eso que no se propone esto Precisamente no se propone nada de esto, es decir no tiene ningún objetivo que beneficie el único objetivo que tiene es el beneficio propio del sistema de traer pluralidad o obtener ganancias etcétera no y lo mismo sucede cuando hay epidemias no es decir todas estas cosas ya eh, digamos ya sobre estas cosas han sido analizadas, no nosotros estamos viviendo ahora esta pandemia no justamente quería preguntarte eso, eh sí, yo hace que... tiempo que no conversamos, pero todos estos meses últimos que son unos cuantos ya. Venimos escuchando hablar de la nueva normalidad, de las condiciones que han cambiado completamente la forma de vida, sí, sí. completamente no porque si no estaría toda sí, claro, la gente sí, con sí. trabajo y estarían claro, todos felices, sí, claro. pero que ha cambiado en la, el relacionamiento, la comunicación, eh, ¿cómo lo has visto vos todo esto? Bueno, la otra vez hace un, cuando empezó todo esto conversando con un amigo por teléfono también me decía, che, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo veía esto? Yo digo, mira, esto no es sorprendente, no es sorpresivo ni, ni nada que lo que vaya a suceder es sorpresivo. Es decir, incluso yo le comentaba, yo hace años leí un libro ¿no? Uh -huh. El de, de, de Maltus sobre la, la el principio de la población, ¿no? sí qué famoso, ¿no? Es un libro sí. famoso un uh -huh. libro que impactó incluso a, a Darwin ¿no? Sobre los efectos de Sí. Y Maltos dice cosas interesantes que se recuerdan, ¿no? Es decir, él hablaba en nombre del capitalismo, así que por lo tanto lo que decía era eso. Dice, toda epidemia, se refería a la época, entre, entre otras, la viruela, dice, tiene beneficios, tienen muchos uh -huh. beneficios. No son maldiciones que nos mandan a la providencia, no, son... Hay que extraer extraerle beneficios. Y los beneficios los estamos viendo inmediatamente, los estamos viendo es una regulación sobre la fuerza de trabajo para maltud desaparecían los que no tenían nada que hacer los vagos etcétera todo ese tipo de de, de de persona improductiva según el capitalismo y bueno y entonces es el mismo efecto que tiene una guerra no mueren 20 millones no importa que fueran 20 millones se va a reconstruir el sistema va a adoptar otras otras propuestas lo que nunca le va a suceder al sistema por lo menos claro. mientras no existe una oposición fuerte y lo cambia es que no le saque beneficio. Le saca beneficio con los fármacos, le saca beneficio con la, las actividades de higiene, vende todo lo que puede. Claro. ¿no? Presentada aire, la situación, todo, ve cómo máscara, se beneficia. ¿no? Claro, es un negocio. Claro. Es decir, cual, cualquier circunstancia de esto, la burguesía siempre la ve como negocio, no la ve como, Ahí está. como algo beneficioso. Mirá, es, ¿no? es muy importante lo que estás diciendo, porque también hay como un debate subyacente de si esto fue esto una conspiración mundial que hace como que hay una una peste y no la hay eh, sí, o, no, no, no. o el chip, todas esas cosas que se dicen pero es como una actitud frente a la realidad sí eh, claro es, ver cómo se aprovecha Es decir, esa, esa discusión personalmente yo no entraría en ella ¿no? claro, pero es una, claro. una cuestión personal porque estoy acá en mi casa y no quiero entrar en ella es, pero, Está claro sea, sea o no sea una conspiración el objetivo es, otro, es ese sí, sí. Es decir, lo, lo que pasa es que siempre Siempre el capitalismo saca beneficios de todo, y gratuito en el fondo, de las fuerzas naturales, las aprovecha todas, ¿no? sí Es un regalo que tiene la naturaleza, es un regalo. Y es curioso, y quizás sea sea difícil de entender, que le saque el negocio en una pandemia, sí claro. donde la gente muere. claro Que le saque negocios a las muertes multitudinarias. Y esto sí es un negocio, termina siendo un negocio. En, muchas, en una multiplicidad de cuestiones que a veces se nos pasan totalmente inadvertidas, ¿no? Sí. El problema central es ese, ¿no? Hay que verlo. Es decir, que, al margen de que, de que se haya producido artificialmente o no, esa es una discusión a la cual personalmente estoy ajeno porque uno no tiene ninguna información satisfactoria, solo que que ser las cosas que dice nunca, a veces hay que tenerlas en, entre muy entre paréntesis, ¿no? Sí, en cuanto ah, a su competencia con, con, la, con la, el otro gran factor de, de, de, de, de competencia internacional que es China, ¿no? Entonces se, se intercambian este regalos de este tipo, sofos o soyos, ¿no? Sí. Pero es la terminación de todo esto. Lo mismo pasó con la bomba atómica, lo mismo pasa con la investigación científica, todos los grados. Es decir, normalmente uno tiene la idea de que, y es una buena idea, ¿no? Mm. Que la ciencia nos proporciona cosas importantes, ¿no? Nos, sí. nos muestra cómo es la realidad, nos permite transformarla la realidad. Pero ¿Sí? no solo a nosotros nos permite transformar la realidad en un sentido positivo y humanista. Le permite transformar la realidad, cambiarla, cambiar al capitalismo. Entonces, por lo tanto, esa es la clave, a mi modo de ver, esa es la clave, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, yo he escuchado mucho y cosas interesantes que, que en la radio se han se han pasado con entrevistas muy interesantes de economistas de biólogos de antropólogos etcétera nos están explicando todo esto no lo que pasa es que los medios de comunicación no van a explicar nada de esto claro, son claro. ellos también beneficiosos de este problema eh, hace... Sacan también sus propios beneficios hace pocas y horas hace... Estados Unidos decía que va a poner un precio pandemia a la vacuna cuando la saque para poder llegar a todos los países o sea hasta se presenta como si fuera un producto comercial eh, es, ¿no? tipo oferta miren oferta sí, de sí, pandemia eh, la vacuna contra contra el coronavirus es sí, eh, sí. hasta en eso se, se buscan la, los mismos estímulos que, que se Exacto, hace sí, sí. en el mercado sí, sí me parece correctísimo lo que tú estás diciendo pero además va a haber competencias entre la vacuna entonces ese es otro negocio a nivel internacional no si sí. van a aparecer otros otros investigaciones en otros países donde dicen ah, nosotros tenemos una vacuna mejor Pero veo que pasa también con la vacuna de la gripe, con la que nosotros este, se nos inyecta, ¿no? Uh -huh, claro. Es una competencia entre vacunas. Ahora Ahí, es muy interesante eh, ver cómo lo que vos señalabas de los de los medios, ¿no? Sí, de cómo sí. los medios eligen qué potencian y qué no, aunque esté la claramente en una explicación ante los ojos de todos, pero si no la toman los medios y las potencian, pareciera que no existiera. Claro, y, y pasa y con el sí. rol de los científicos uruguayos también, que ahora claro, claro. hace unos meses descu se descubrió a los científicos sí, uruguayos, claro. sí, sí. como que aparecieron de abajo de una piedra. Eh, hoy se celebra además los avances que han hecho, eh, que los han llevado a la práctica, bueno, todo lo que significa eso. Claro. Eh, pero han hablado sobre la vacuna y han dicho, pero queda perdido por allí, que no existe una vacuna que es se claro, haga no, en, un, en menos de un año, que que hay que experimentarla que tiene que pasar por determinadas etapas claro. pero ya se empieza con el precio a ver a cuánto claro, no, va a gustar no, eso es lo primero no eso es, es decir, traducir en precio lo, lo que le van a sacar como beneficio pero esto también compromete mucho a los científicos no sí es decir, este este descubrimiento que parece que se ha hecho ahora como decir tú y es cierto que uno llega a la, a la televisión a esa televisión frívola sí. ¿no? sí. y desin de desinformación aparecen nuestros científicos. Nuestros científicos vienen trabajando hace mucho tiempo, realizando cosas, fundamentalmente la universidad. sí Fundamentalmente en la universidad, porque a pesar de todas las cosas que uno pueda observar, la universidad todavía tiene mantiene cierto grado de autonomía frente al proceso de producción de conocimiento. Claro. No es, es decir, no, no está, digamos, ligada a la empresa. Sí. Exacto. Aunque trabaje también para la empresa, pero no está ligada a la universidad, no es una empresa. ¿No? Eso es lo que se ha querido hacer, sí. pero como no lo es, inventan otras que son empresas. Sí. Entonces ahí se ha producido gran cantidad de conocimiento. Gran cantidad de conocimiento que muchas veces no ha sido aprobado por los industriales y empresarios uruguayos que dependen de la tecnología y del conocimiento científico extranjero. no Por eso sí. la pm no sirve para nada, porque no no provee de ningún tipo de de, de apoyo científico, eh aquel que puede de alguna manera incentivar de punto de vista financiero lo que interesa a la empresa y nada más. Sí. ¿No? Pero la universidad ha hecho y ahora se descubrió, pero también yo estoy observando que al principio con mucha gran, digamos, con mucho gran entusiasmo el presidente fue a visitar los laboratorios, pero después hay hay una como un como un acallarse, ¿no? porque en el fondo los científicos están jugando están jugando un riesgo muy grande. Sí. Porque la opinión del científico si se aplica y falla es lo es lo que dijeron los científicos, no sé si me explico. Sí, no hay responsabilidad. es, es, es un riesgo muy grande que tiene, es un riesgo que le da el político además, sí. que, que que le hace responsable de algo que no debe no debe serlo. Sí. Porque no no no no no hizo la investigación para esto. ¿Hizo la investigación para beneficio para beneficiar no sé si me estoy explicando ¿no? sí, me sí, disculpo sí. Si, si me estoy muy a, muy atreverado no, pero no, no, no es, claro. es el, eh, el, el sistema científico que es un sistema dependiente del sistema tiene algunas virtudes de autonomía que le permiten estas cosas que le permite descubrir cosas que pueden ser beneficiosas en términos generales pero que no son aplicadas en términos generales que son selectivas y yo... No, Vuelvo a repetir, yo estoy acá bastante encerrado por las razones que sí. ahora no voy a explicar, que tienen que ver con mi salud. No, no, no. Pero digo, eh, observo, escucho, entonces digo, ¿por qué los primeros que tienen, los primeros trabajadores, el primer grupo de fuerza de trabajo que tiene que salir es el Zunca? Sí. Porque eso no interesa a UPM. Claro. Uh -huh. Es decir, claro. la selección incluso para ingresar en el proceso de trabajo... Bueno, el proceso social es selectiva también. Sí. Es selectiva en función de los intereses de las empresas. Abrir ¿no? las termas, por ejemplo, Exacto. en vacaciones de julio. Exacto. Yo escuché a uno de estos tres científicos que son valiosos los que tienen asesorando al gobierno, ¿no? Sí. Uno de ellos dijo, bueno, yo no no no no no, no, no sé si fue uno de ellos o otro, dijo, bueno, yo no, lo de las termas hubiera pensado un poquito más, ¿no? Claro. Claro, claro. Lo lo lo que pasa es que venían las vacaciones parte. Sí, hay una presión de y esos es lógico, sectores muy importantes. Yo importante. veo lo ve, yo lo veo en lo, en la lógica que le veo, la, la lógica que le veo, digamos, la lógica que uno entiende que, que debe de alguna manera decir, bueno, yo no estoy en crítica contra esto. Es el trabajador que hoy está desocupado. ¿Qué sí. está pasando a niveles de desocupación muy <ríe> grande y que tiene un futuro in, un, tan incierto que si no entra rápidamente en el proceso de trabajo este futuro se lo hace peor, ¿no? Sí, sin Entonces, duda. Entonces esto todo es un juego muy especial porque las relaciones de producción capitalista son muy... relaciones sociales, ¿no? Sí, son complejas claro. en beneficio del, en beneficio del beneficio de las empresas. Mm. Sí. No sé que, es así, si, es así. si se me han entendido alguno. Sí, sí, está claro. muy claro, está muy claro. <coughs> Estamos bueno. además como haciendo como un compendio de temas, porque hace mucho que no hablamos contigo, pero... Nos podríamos sí. quedar en cada uno de ellos y hacer todo el rato... Sí, verdaderamente, con... sí, sí, es real. Pero sí, está pero... bueno hacerlo general, me parece. Sí, sí, sí, sí, es cierto, hay que tener una visión general, ¿no? Sí. hay que entender ustedes, yo creo que que, que la radio ha hecho eh, mucho hincapié en esto, ¿no? Señores, el coronavirus, el capitalismo, no es otra cosa. Analicen sí. por ahí, se va dan cuenta de que una epidemia termina siendo... le termina dando un costo brutal a una sociedad pero le da un beneficio brutal, y decir, casi gratuito a las empresas, ¿no? Claro, claro. Eh, lo que decía con respecto a los científicos ahora en los últimos minutos eh, que terminan cargando con toda la responsabilidad, sí, no sí, si algo sí, sí. falla, está mal. Hay que diferenciar bien las responsabilidades. Una son las responsabilidades del punto de vista científico, cómo se contagia, qué medidas recomiendan, pero después las decisiones las toma un gobierno. Sí, es lo mismo que tirar la bomba, ¿no? Es una decisión política, pero es decir, yo pienso, y esto no lo estoy diciendo simplemente, por lo sé por, por, por mi trabajo en epistemología, no por la historia además que nos da el desarrollo de la producción de conocimiento científico, que el científico tiene que también, digamos, Eh, adquirir con, convicción de, de, de dónde está trabajando y para quién está trabajando. Sí. Es decir, que, que el sistema científico este, adotado, aceptado, el que impera en el mundo, es el sistema científico que creó la burguesía en la revolución industrial. Es el mismo, es un sistema de la misma estructura. Sí. Tiene que ver con eso. Se parece mucho a una fábrica, tiene división de trabajo interno, tiene todas las relaciones... De, de, de, de estatutos adentro del sistema, ¿no? Específico el, el científico en estas condiciones ya no es dueño de los medios de producción, ya no ya no tiene laboratorio en su casa, lo tiene impuesto. Ah, sí. Todo ese tipo de cosas, este tipo de cosas también genera una una ideología muy particular, que es la ideología de la neutralidad política del científico. La investigación científica necesita esa neutralidad pero la aplicación es terrible. ¿no? La aplicación no la da el científico. El científico no le dice a, a los gobiernos o las empresas, miren, le, le dan un panorama de lo que le resulta mejor o peor, según el, según el, el sistema sí. científico, según los científico Pero después la aplicación es otra. Pero sí. si uno toma la responsabilidad de ser la espalda del sistema, entonces se compromete. Le, pues, lo que le pasó a los físicos, químicos, biólogos, etcétera, que trabajaron en la fabricación de la bomba, ¿no? Claro. Es decir, porque ellos dieron ideas, ellos dieron ideas. Sí, Entonces, sí. Puede foto? pasar. Yo he visto a alguno de los científicos cuando le preguntan, ¿no? En los medios, porque nunca en la vida hubo tantos científicos sí, en verdad, los medios, sí. que está bueno que estén los científicos en los medios. Ah, no, no, es El importante. tema es que apareció de golpe, ¿no? Es y después se van a perder de golpe. Sí, sí. Pero sí, sí. eh que ellos dicen, bueno, no, de eso yo, cuando le dicen, bueno, sí, no, pero en la escuela los niños no caben porque son muchos niños por salón, o no hay limpiadora, o no hay elementos para la limpieza. Y yo he escuchado científico diciendo, no, no, pero un poquito. Nosotros decimos lo que hay que hacer, pero después claro. es el es la dirección de la educación la que tiene que tomar las medidas. Claro, si, pero si eso queda no tiene... perdido porque claro. los medios, los grandes medios, no lo, claro, no lo eso, toman eso. Claro, ¿no? Y además es muy difícil transmitirlo cuando uno le hacen sí. preguntas o están en un medio de comunicación, ¿no? Sí. Porque eso requiere cierta explicación un poquito mayor. es científico no es culpable de que la escuela, los baños no estén bien, que que, que, que, caiga, que los techos no estén bien, que no haya provisión de de los elementos de higiene, ¿eh? eso no es culpable. Claro, claro. Ahora, y está bien que es, diga, bueno, hay que hacer esto, que hacer lo otro. Pues si no hay, ah, no es culpable. Ángeles, terminan haciéndolos culpables. Sí, sí, sí. Yo hice lo que los científicos me dijeron que hicieron. Sí, sí, exacto. Eh, una, una pregunta más con respecto a cómo se ha organizado o cómo se ha planteado el tema de, del, del COVID en nuestro país. Con esta situación en las escuelas, Eh, con primero clases a distancia, después el retorno paulatino de, de, de los niños en determinados horarios, esto que ha avanzado el año y es una de las actividades que, que se ha ido postergando en cuanto a, al regreso a la normalidad, vamos a ponerle comillas sí, sí, sí, a, sí, sí, a claro. esto, eh, cuando por ejemplo otras actividades económicas han han logrado establecerse prácticamente de manera normal. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, el transporte a nivel colectivo aquí en Montevideo va permanentemente colmado y, y casi que estamos a, a los niveles prepandemia. ¿Esto podrá tener una explicación también de, desde un punto de vista eh, de, de para qué y, o por qué? ¿Son cosas evitables? Digo, pensando en, en el valor de la educación para los niños, en el, en el mantener también esta... Eh, Eh, conexión entre la escuela y, y los niños eh, pensando en, en, en la primera etapa la de la, la tecnología como intermediaria y en la segunda con esto de tener este algunos días clases es como que se empieza a normalizar también esto de que bueno si si tienen dos días clase no está tan mal pensando en, en, en que ahí se pone la, la cuestión sanitaria por encima de, de la educativa digamos Sí, sí, es cierto lo que tú dices, bueno, pero esto es muy es decir tiene bastante complejidad, ¿no? Porque, eh, yo vuelvo a repetir, no soy entendido de muchas de estas cosas, uh -huh. así que por lo tanto si no, no hablo de ellas en cuanto a decir algo que, que pueda ser como claro, ¿no? Sí. Pero lo que digo es esto, es decir, los niños tienen necesidad de la comunicación. El niño aislado en el, en el hogar, horas y horas, es un espanto. Pero, y el niño aislado en el hogar es un espanto que si, si, eh, por favor, yo lo que estoy diciendo está todo en cuestión no para mí es esto ¿Sí? el niño aislado en el hogar es un espanto que se, se agregue por la computadora es un niño aislado uh -huh. es un niño que además adquiere el convencimiento de que a través del instrumento aprende y a través del instrumento vaya a saber lo que aprende aprende lo que se te metió adentro del instrumento Entonces, esto es un problema para los maestros. Yo he escuchado a la maestra este, conversando a la, la Secretaría de, de Ademo Montevideo, diciendo estas cosas, estas cosas, uh -huh. ¿no? Es decir, transmitiendo este, este problema que tiene el trabajador frente a esta situación. Porque el trabajador se le hace pasar como, ah, no quiere venir a trabajar. Eso es, está bárbaro, ahora no trabaja y le pagan, yo que sé, cosas de este tipo uno escucha a veces. Sí, sí y la he escuchado en Presidente de la República ¿no? mm. así que por lo tanto cuidado con estas cosas ahora, ¿qué pasa con esto? hay un cambio en el proceso de formación y puede ser ese cambio en el proceso de formación ¿cómo está determinado? ¿a través de qué? ayer escuché, ayer escuché no sé si sí, escuché en la radio creo que ahí hablaba de de, de de Brasil no sé si de Brasil sí, este compañero que hablaba así que nos da una información muy interesante que decía, bueno, en el Uruguay está el plan Saibal Sí, Jair Cris decía Y sí. si yo le hubiera respondido También no le respondido Lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo tenía razón sí. eh, dicho, Pero cuidado también con el pensamiento ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que le transmite a los niños? ¿Cómo se maneja el maestro A partir de esta imposición de instrumento Que él no puede, digamos, modificar? No sé si se me entiende La información uh -huh. que está allí No se puede modificar Se debe aceptar Y este es otro problema que tiene todos estos nuevos sistemas de comunicación que se emplean en la enseñanza, ¿no? Es decir, por tanto, los maestros siempre han defendido un, un aspecto importante que es la comunicación directa con el niño. La comunicación directa con el niño tiene que ver con que el maestro transmite, el niño a veces recibe, y a veces pone carafea y todo ese tipo de cosas. A través de estas cosas no sucede eso. No hay intervenciones posibles. Y esto está sucediendo también a nivel de la enseñanza media y de la enseñanza superior. Nosotros, la, yo estoy como compañeros de la facultad, ellos tienen que trabajar a través de estos medios. Cosa que dificulta. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la nueva modalidad de enseñanza? Y para mí la nueva modalidad de enseñanza es la nueva modalidad que tiene el proceso de producción, el proceso de trabajo. no Sacar al trabajador de la, de la unidad de, de producción, es decir, de la fábrica, donde sea, comunicarlo tra transformarlo en, en, en eh, individualizarlo una vez más, o sea, incrementar el individualismo, eso es lo que sucede en este tipo de situación vuelvo a decir que yo les estoy transmitiendo a ustedes en forma muy muy muy muy rápida cosas sí, sí. que son necesarias investigar, discutir di una porque, mirada, sí. porque se, viene uno, se viene un cambio real es cada vez que pasa estas cosas viene un cambio real y el cambio real está en la fuerza de trabajo Sí es decir el capitalismo se reconstruye a partir de una epidemia, esas crisis que tiene la reconstruye de las guerras y las epidemias son fantásticas para el sistema porque sí. le permite controlar la fuerza de trabajo, pagarles menos bueno ahora estamos en la pandemia que aumentar el sueldo por favor es eso y es es lo que lo que pasa por ahí es lo que es lo que tiene un digamos un sustento teórico no no sé si se me entiende sí. esto está sustentado los economistas liberales etcétera son los que le dan el explico a todo lo que está pasando prácticamente te man la seguridad de para y después no tu contrato más y libero fuerza de trabajo el ejército de de reservas se incrementa bajan los salarios porque la gente tiene que ir a trabajar y y agarra cualquier cosa todo este tipo de situación es lo que pasa después de una cosa como esto y después de una guerra hay que reconstruir el país ahora qué vamos a hacer y nosotros no tenemos capacidad de reconstruirlo así que tenemos que invertir eh, inversiones exteriores como se hizo, se está haciendo de hace 40 o 50 años entonces por lo tanto ahora ya se incrementamos un poquito más y punto y a eso le damos el beneficio etcétera, ¿no? ahora, a mí ya se me ocurre el título de la del próximo encuentro contigo no, sí. Sí. Sí, lucha eh, de eh, clases eh. en tiempo de pandemia hmm. sí, sí, sí. daría para hacer todo el rato Claro, claro, sí, y la lucha porque... por el conocimiento en tiempos claro, de pandemia es una batalla tremenda ¿sí? y por apropiarse el conocimiento sí. uh -huh. acá te manda es... un sal... dice un saludo afectuoso de Rama De la ah, época del Archivo General. Sí, por favor, Rama. Rama uh, gra, mirá, es gratificante saber que Rama anda por ahí. <risa> qué bueno, eh, qué bueno. Hace esto, ¿no? Hace añares. Qué bueno que Pero sirva vos, para, para no, reencontrar también. Sí, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, Alción, eh, vamos dejando por acá por esta vez sí, sí, y sí. nos comprometemos para que pronto podamos conversar de nuevo. ¿eh? Dentro de un tiempito, pasado una no. semana, un Ay, mes, está. etcétera, nos volvemos a ver. ¿Cómo no? Quería terminar con una sola cosa. Sí, con una cita de Carlos Marx, si me permite. Sí. Podía citar a Engels que ayer fue el aniversario Exacto. del nacimiento, no? ¿no? sí. pero vamos a citar al otro compañero. Sí. Más decía al capitalismo, las fuerzas naturales. No le cuesta nada son gratuitas, y el conocimiento no le cuesta nada, es gratuito. Y con eso obtiene beneficio. Qué bien. Eso me parece que es importante para analizarlo en bien. este contexto que estamos viviendo. Está muy bien. Bueno. ha sido muchísimas gracias por no, este reencuentro. Un abrazo y a ustedes hay que agradecerles por este gran combate que están llevando a cabo, ¿no? Así bueno. que, por lo tanto, que es muy difícil. Es bueno, más fácil vuelta. teniéndolo a usted ahí. Hasta, ah, la, sí. hasta la vuelta. Ahora, un un hola, abrazo la, y saludo a la compañera. Bueno, muchísimas gracias. A también le mando un saludo. Muchas gracias. Alción y profesor Alción Cheroni.